Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el tiempo que el hombre está sin duda abocado a la perdición, excepto quienes crean, obren rectamente y se aconsejen entre ellos la verdad y la paciencia.